Que tienen los cubanos es que la queja es llamativa, la queja siempre es fundamentada. La queja no es queja porque sí, siempre te van a decir por qué, salvo que uno esté muy apurado y caminando sobre la superficie, entonces se queda con la queja. Pero por eso hoy yo voy a traer unos audios para escuchar, una lástima, no podemos escuchar algunos. Eh, en donde lo, que, donde lo que se vive es esto: se vive una expectativa de muchos porque Cuba vuelva a ser lo que era, cuando ya hizo un recorrido histórico eh, y donde no se, puede volver atrás, no se puede volver atrás, y al mismo tiempo donde otros quieren una renovación que los viejos dicen, va a venir por parte de los jóvenes. Los jóvenes se sienten con fuerza porque no se sienten con capacidad de elección. O sea, en, en Cuba hay un verticalismo en cuanto a la toma de decisiones que tiene germen y Génesis en lo que son los centros de la revolución que son como, son como espacios que se formaron después de, del 1 de enero, se empiezan a formar en Cuba los centros de la revolución, casualmente para contrarrestar la, la contrarrevolución norteamericana. Porque Estados Unidos hasta el día de hoy sigue mandando muchos millones de dólares y mucha gente para derrocar el, el régimen. Porque uno puede decir que es el régimen. ¿No? Eh, Y uno en, en todo ese escenario conflictivo de disputas, de sueños, de frustraciones, es cuando por ahí se sube, y de, y, se sube a un colectivo y ve que está lleno de niños que andan con zapatos con la bandera norteamericana y con remeras, con la remera norteamericana, y uno va a los boliches y escucha música muchas veces de influencia norteamericana, entonces uno se angustia, pero porque uno es eso, qué lindo que es entrar a Cuba y vivir la revolución, y después volver a su país y seguir haciendo la vida ¿no? de uno. Pero el tema es que los cambios que se han producido en Cuba, para bien o para mal, han tenido que ver con un desenvolvimiento inevitable, que bueno, hay tantas maneras de juzgarlo, como tantas versiones tienen los cubanos, los cubanos tienen muchas versiones de Cuba. Yendo específicamente al, al cambio, digamos, en, en, en la dirigencia política, o sea, el, el traspaso de... El traspaso de, de... De, del gobierno de, de Fidel a Raúl Castro. ¿Hay diferencias, hay diferencias de fondo, estratégicas y tácticas con entre de Raúl con respecto a Fidel? Eh, en, por lo que yo logré recuperar información por un curso de educación. Eh, compañero de acá, que fue Manuel, Manuel me hizo un vínculo con... ...con gente del Centro Memorial Martín Luther King... ...entonces me fui a hacer un curso de educación... ...y ahí... ...bueno, era... ...como que ahí estaban... ...los cubanos como que no descansan... ...es algo que, es algo que tienen la capacidad de no descansar... ...y esa semana del curso de educación... ...era, el, era la semana de... ...era la semana del aniversario de Playa Girón... ...entonces había una, una semana de receso escolar... ...en donde uno todo lo que vivía en la calle... ...eran cines gratis, teatros gratis... ...plazas gratis las playas llenas de cubanos y de cubanas, más que si uno viaja en abril, se encuentra casi al borde del verano. Eh, ahora, por ejemplo, que el 21 de septiembre, que empezó la primavera acá, en Cuba empezó el otoño. ¿no? Y, y bueno, de todas esas cosas que uno pudo escuchar en ese curso y en la calle con la gente que uno hablaba, más las casas que estuve, donde me llevaron la gente que, que participó del curso, eh, los cambios sí. Eh, los cambios son, eh, son políticos, son ideológicos, eh, son religiosos. Eh, mucho tiene que ver con, con, una presión, con una presión social desde abajo, que si bien no tiene voto, sí tiene voz. O sea, Radio Bemba sí. Hay la forma de correr rumores y después vamos a hablar de eso. Pero sí, se mueve. Está muy politizado el, el ciudadano, pareciera. Claro, y por ejemplo los cubanos te dicen nosotros para hablar mal de Cuba hace 15 años teníamos que irnos al medio del mar hoy podemos hablar mal de Cuba en cualquier lado y eso es cierto Hay aper un, apertura digamos, una cierta apertura política Sí, de hecho incluso en relación por ejemplo a problemáticas clave como la homosexualidad la hija de Raúl Castro que se llama Marianela, las dos secretarias de él son, son travestis son travestis ¿Eh? Persona... Es, un, es un cambio importante, digamos. Después, sí. lo, después lo vamos a ver cuando tratemos la parte literaria eh, lo, lo que sucedió por ejemplo con, con Lezama Lima o con Reinaldo Arenas Exactamente. Casos muy emblemáticos, ¿no? que, que digamos lo, la, la contrarrevolución Los cubanos de Miami digamos, aprovecharon para, como una crítica directa al régimen Vamos a escuchar un poco de música y por continuamos favor. te quiero tú sabes que me muero meer que no puedo vivir sin ti no sé por qué me niet meer vergeet, no zal ik je niet No sé por qué pensar en... Zijn al bal komt al die Sonora Radio Nauta FM 106.3 Ciudad Sonora Seguimos aquí en Radio Nauta FM 106.3 Estamos en De Soledad y Rabia Programa que se llama Mestizaje Sonoro también Que tiene que ver con Contar un poco... En cada encuentro, un país Y desarrollar un poco de literatura La realidad política Bueno, seguimos escuchando y te vas a enterar para que, se puedan, para que se puedan comunicar con nosotros El teléfono es 451 69 17 El correo es radionautafm.gmail.com Y para que nos escuches por internet Es radionautafm.wordpress.com ¿Con qué vamos? Nos seguimos acá y recordándole que tenemos como invitados a Fernando Rodríguez y Fer Rongoni eh, que nos están contando, sobre todo eh, Fer Rodríguez que acaba de estar en Cuba cerca de un mes, nos está contando su experiencia los está, lo estamos exprimiendo básicamente para que nos cuente cómo es el, el proceso político actual. Es una cuestión extrema, digamos, el, el, el hecho de haber modificado básicamente básicamente el, el tema de la apertura, el tema de la apertura política, el tema de religioso la, eh, con la visita del papal en la que ya se demostró, digamos, una mejor relación con la con la Iglesia, el tema con la con los sectores de oposición hay muchos sectores de oposición en Cuba que ahora son visibles, las llamadas damas de blanco, por ejemplo. ¿Hay una apertura al respecto, aparte de lo que vos nos comentabas con respecto a, a lo de la libre elección sexual? ¿Todavía sigue siendo un prejuicio grande? Eh, sí, hay... Es interesante porque algo de lo que abogaban mucho las damas de blanco era, por ejemplo en Cuba se generó, el, se generó esto de que de Cuba nadie salía y de Cuba entraba quien quería quien quería, digo, cuando dice quien quería uno dice Fidel Castro o el partido pero hoy eh, por ejemplo es posible tener un pasaporte un cubano puede salir de Cuba y puede salir de Cuba, esto es, puede comprar un pasaporte que sale 200 CUC que son 200 dólares ¿Cuándo? Un cubano, un profesional, puede llegar a cobrar 20 dólares por mes. Ante lo cual uno puede decir, puede comprar un pasaporte, puede salir de Cuba, además tiene que comprar el pasaje y puede estar 10 o 15 años para ahorrarlo. Eh, ¿Cómo lo resuelven? Es muy difícil encontrar en Cuba, por ejemplo, una, un, alguien que no tenga un familiar en el exterior. Alguien que no tenga un familiar en el exterior. Remesas Esos... de, re, ¿Reciben remesas de afuera? Sí. ¿Del, del exterior? Sí. Completamente. ¿Y lo del cuentapropismo? Y lo del cuentapropismo se vuelve un problema porque, por ejemplo, vos te tomás, un, te tomás un taxi, un carro desde el aeropuerto a, por ejemplo, a, al barrio Playa o a Marianao, que son unos 6 kilómetros y te puede costar 25 dólares. Cuando vos haces el cambio a pesos cubanos podés viajar lo mismo que le dicen en guagua, en carro, en colectivo y te puede salir eh, no pagas un dólar una vez que entras en la economía cubana ahora el cuentapropismo ha hecho que por ejemplo un taxista gane más que un médico el desfasaje en los salarios sí uh -huh. y eso es un problema pero si uno dice cómo se resuelve y lo han resuelto y lo resuelven con formación política y sobre todo con conciencia de clase Y nacionalismo, ¿no? Y también con muchísima disciplina. Con muchísima disciplina. Esto quiere decir que cuando alguien estudia, no hace lo que quiere después. Va a hacer lo que el Estado le diga y va a trabajar donde el Estado le diga. Generalmente. Y va a cobrar el 40% del salario que tendría que cobrar. El otro 60% es para salud, educación. Y muchos cubanos, la mayoría, lo justifican. Justifican que el Estado les pague 40% de salario. Y en las nuevas generaciones más influidas, digamos, más influenciadas con, con respecto a las redes sociales, porque ahí, hay, hay, digamos, si bien el, eh, el acceso no es tan libre, las la nuevas generaciones tienen acceso a las redes sociales. ¿Esa influencia, digamos, el, el consumismo mercantilista no, no crea problemas...? Eh, sí, crea problemas. Sí, crea problemas, por ejemplo, para. Por, los, porque el, los cubanos, generalmente, cuando uno ve de lo que. De lo, la crítica. Hilan muy fino. Uno dice: acá sería impensable quejarse de eso. Eh, por ejemplo, de que la gente mire telenovelas. Y cuando vos preguntás. Las telenovelas. Y cómo. Pero y si la gente las mira te, y después que las telenovelas las alquilan. No vas a ver en la televisión una telenovela, la tenés que alquilar. Igual que no vas a ver un programa de espectáculo, de, eh, de la publicidad, te tenés que olvidar, no existe la publicidad. Y no existe, sobre todo en Cuba, no existe un ciber. No existe descargar un video por internet. Es muy lento y es, tiene muchísimas restricciones y filtros. Y, sin embargo, es, lo que, ha, es lo, que, lo que ha modificado la percepción y la noción acerca de qué ocurre en el mundo, también en Cuba. Tiene un arma de doble filo. Han sabido que no es lo que les dicen que es y, ha, y también saben que eh, existe la posibilidad, por ejemplo, de, esto, de estudiar en Cuba y saben cómo vive hoy un profesional fuera del mundo, haciendo su vida individual y no aportando a la causa, ¿no? Ahora, eh, sí, internet, uno puede decir, es un problema, pero es más problema, por ejemplo, recién el, el FACA, un compañero ahí de, de, que está en la producción, dijo que, que, que Rod Castro prohibía el reggaetón, ¿no? Sí. sí Pero porque parece, ahí en la Martin Luther King, el reggaetón reverendo... sexual. Sí, el reggaetón sexual, el reggaetón en general. Comercial, ese de la música. Lo sexual es una manera de bailar, digamos. Sí. Es ¿eh? una manera. El reggaetón tiene esa característica sí. que tiene una, una, una forma muy sensual de bailar. Claro, pero sí. el, esto es la letra sí. que banaliza la, la cuestión sexual. Que la banaliza, la es que hay de... un reggaetón que cuando vos lo ves, cómo se baila, es hacer el amor con ropa. Exacto. Es maravilloso. <risa> bueno, pero, pero no que te lo hagan. Bueno, bueno, pero, pero hacerlo no lo sé. Hay otros pero, ritmos cubanos que, qué? que sin ser, digamos, tan tan sexualmente explícitos por ahí como el reggaetón también tienen, tienen esa, esa característica para, para bailar si querés la, la, la, los ritmos viejísimos digamos, el, o, o, la sal, o la salsa o la, la lambada es un poco más de, de origen brasilero pero tienen esa característica que, que tanto el, el hombre como la mujer digamos eh, Tanzan el el y se comunican con el cuerpo ¿no? claro, pero sí es cierto por ejemplo eh, el reverendo de la Martin Luther King el hijo Joel él por ejemplo conversando, él le dice la nueva arma que ha descubierto el imperialismo para destruir la revolución es el reggaetón y, ¿no es un poquito exagerado eso? <risas> y cuando uno después Va, va está está realmente... Es un poco exagerado. El tema que, lógicamente, con una, con, con, con una canción o con un ritmo solamente música y baile... Eh no, me parece que están haciendo hincapié en el tema de la letra. En la letra lo que se ve también en los videos, esto de que te comunican de que hay un estatus del yate, eh, sí, la fiesta, la piscina la, la droga, el alcohol, y bueno, la fiesta constante, la fiesta... Y es como un estado de bienestar ilusorio que pareciera. Y tiene que ver, te hago una pregunta Fer, ¿tiene que ver también con el lugar que ocupa la mujer en esa danza y en esas letras y en esa cultura reggaetonera? Digo, porque recién estábamos hablando de cómo en Cuba se empezaron a reconfigurar o al menos a problematizar las relaciones de género. Eh, sabemos que en general en Latinoamérica y en el Caribe el patriarcado está, es, es muy fuerte y la, la, la dominación de las mujeres también. Bueno, ¿y en Cuba qué, qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto, la revisión del reggaetón con el lugar que ocupan las mujeres? No, es que yo, la verdad, ahí, yo te diría, no lo sé, porque no te voy a decir algo que... Hacemos agua. Pero lo que ocurre es que sí, muchos, de hecho muchos cubanos te dicen que uno logra el problema en Cuba, el lugar que ocupa la mujer. Y por eso te dicen que yo tenga educación gratis, salud. Eh, no significa que no me pueda quejar por el lugar que ocupa la mujer y porque el gobierno niega las clases sociales. Y ya sabemos que la clase social y el patriarcado es uno de los fenómenos del capitalismo. O sea, la propiedad privada está muy vinculada a eso. Ahora, en un país donde no hay propiedad privada, ¿por qué igualmente la mujer es esclava? Es una pregunta que me dice... En los cabaretes, Sigue habiendo cabaretas. En la vida es. cotidiana. La vida cotidiana. No, como dijo Esclava. ¿Y que era. Y que esclava, era. Esclava en la vida cotidiana, pero no estamos hablando del esclavismo. No, no, estamos hablando. No, no, no, no. Pasa que de, a, está de, la, digamos, de relaciones. Porque estamos hablando de relaciones asimétricas, la... ¿no? Sí. Es claro, que, que no puede decidir por sí mismo. Fuertemente el esclavismo en el sentido del. del machismo patriarcalista, ¿no? Ese, eso es lo que. Claro. Ajá. Yo, en... a ver, hablando del. Podete, yendo al, al arte, a la música. Yo creo que si sí. hay cantantes cubanos famosísimos, gusanos por, por usar el, el, término, el término digamos que, que le dan los, los, los cubanos que, que han vivido el, el proceso socialista con, con respecto a los cubanos que se marcharon de la isla a vivir a Miami, a Florida o, o a otros lugares cercanos, que, que son muy emblemáticos para, para los cubanos cubanos exiliados, por ejemplo Gloria Estefan, Celia Cruz que, que falleció hace, hace mucho y un montón de, de gente famosa que inclusive hace campaña digamos en sus, en sus actuaciones en, en sus actuaciones cuando, o en sus shows pidiendo yo, hace 20 años que piden democracia, digamos en, en Cuba y no, no, no ha influido, creo, mayormente en cuanto en, en cuanto al régimen de la de la revolución cubana. Por eso uh -huh. te decía que por ahí exa, se exagera un poquito con el reggaetón más allá de más allá de lo uh -huh. como decía Guille, digamos las la letras son bastante bastante emblemáticas con respecto con respecto, qué yo, a placeres mundanos y Sí, todo eso es acordar hay un hay bueno, cuando en Chile cuando en Chile dos eh, dos comunicó, comunicólogos, comunicadores, que, que bueno, era lo de la teoría de la transparencia: un mensaje, una actitud. Y escribió en el libro para leer al Pato Donald, en donde realmente lo que decían es Walt Disney, Ariel Dorman, dos manímates, exactamente. Sí. Bueno, es interesantísimo eso, sí, totalmente. porque está muy vinculado a si la gente escucha y baila de una forma, si eso significa que va a pensar, bueno. ¿Por qué en Cuba no hay publicidad en la televisión y en la calle? Y porque es, lo, o sea, es por donde se considera que se entra. O sea que entran en realidad. ¿Y por qué en Cuba no hay elecciones democráticas? Y porque todos los procesos para gestar eh, transformaciones vía electoral siempre han estado... Eh, Los Johnny detrás que le dicen, ¿no? Sí, sí, es, es, aparte es posible. Ahora que mencionaste Chile, yo me acuerdo del año 74, el, posterior al, al golpe de Pinochet, estando en Chile y charlando con un, un chileno que era Peón Golondrina, él me, me, me con mucha formación política, estuvimos charlando y él me decía con el tema de las telenovelas, dice, no, acá en, en Chile dice las telenovelas las miran las sirvientas. ¿no? bueno, pero ahí, ahí está también el, el, digamos, el, el asunto ese en Chile no se modificó para nada no, es, no, no era como en Cuba siguió habiendo, digamos, propaganda propaganda en la televisión se siguieron eh, pasando telenovelas en la, en, en la televisión bueno, después todos sabemos no a mí lo que lo me da la sensación es que se hace un se le hizo un cerco informativo a Cuba o sea, las grandes empresas periodísticas eh, no solo yanquis sino franceses, alemanas le han hecho un cerco por el tema de la guerra revolucionaria eh, y ellos hicieron un contracerco bueno, nosotros nos cuidamos de la información que viene contaminada con, con productos o mercancías que son ideológicas también parece que se ha hecho eso también con el riesgo de que han quedado comunicacionalmente en una época, como que No sé si les dio esa sensación como que está en otra época Cuba cuando están estando en el sí. lugar ¿no? Sí, trae una novela. Fer ha traído mucha música, así que vamos a escuchar. Cuando te vayas de mí muy que. Te seguirá mi canción del alma, tendrás mi eco de amor en tu recuerdo. Por eso, en vano te irás, me seguirás queriendo. ¿Has vivido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3 Desde el Olga Vázquez. En el aire Radionauta 106.3. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si traer a mi familia de España. Pará, pará, pará, pará. Primero aprendí a bailar. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Medios populares en revista La Pulseada de Septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mailen, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír. Con la fuerza de todo el hogar, le está ganando La Pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma. ¿Qué estás pasando ahora? Está bien, ahora? bien, rey. Bien Qué bien que estás caminando Sí, ¿viste? ¿A qué estabas jugando, Maylis? A la escondida Con los chicos ¿Estás contenta? Sí Requete bien Y un saludo para ti. Para mí, yo, Toda la pulseada. Madre. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida y mucho más. Revista la pulseada, conseguíla en kioscos o suscríbete al 022145. 93-2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA Red, Red Nacional, Nacional de, de medios, medios Alternativos El 11, 12 y 13 de octubre En la Ciudad de Buenos Aires Mesas, paneles, talleres de debate Talleres de formación, feria, feria de medios Décimo Encuentro de la Comunicación Alternativa, comunitaria, popular. popular El 11, 12 y 13 de octubre En la Ciudad de Buenos Aires Para más información Ingresá en www rnma.org.ar Por tu pelo Por fumar Por ranchar Por cantar Por gritar Por pendejo Por no dejarte basurear Porque no cometeaste Por cualquier cosa te jodió la cana Yo y la Yuta Una idea de nos Digital para que cuentes tus historias con la policía Es anónimo Es abierto No seas botón Entra a www.nosdigital.com.ar Y hacete escuchar Cuando se dice chuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, la gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar quedando el anonimato a elección del participante. Radio Nauta FM 106.3 prohibido cumbia es mezcolanza de soledad y rabia mestizaje sonoro libros, música, amores y revoluciones universos convergentes de nuestra latinoamérica Cada vez que estoy en una calle, en un parque, frente al mar, con una lagartija, todo, todo lo quiero compartir contigo. Busqué en un mapa la distancia de La Habana a La Plata, una distancia en línea recta y sin paradas en terceros países. Son 7.000 kilómetros. Te vas a reír, pero pensé que no era tanto. Te cuento que el miércoles fue el cumpleaños de Isabel, mi amiga de hace ya 16 años. En septiembre cumplimos 17. Una amistad que ha perdurado a pesar de que no compartimos los mismos espacios. Solo aquellos que por gestión propia nos agenciamos. Le cantaron felicidades como en español, inglés, portugués, chino y ruso, y a voces, porque es una familia de músicos. Fue muy bonito, y por suerte su mamá estaba de buen carácter, porque ellas regularmente tienen muchos problemas. En parte, también por el carácter de Isa, que para convivir puede ser un poco difícil. Siempre el problema está la relación. Hoy estuve en un evento iberoamericano que se llama Longevidad Satisfactoria, en el Hotel Nacional. Me estaba preguntando si habías entrado a la Universidad de La Habana. Cerca del malecón, cruzando la calle, literalmente, está el Hotel Nacional, al cual yo había entrado solo para ir a la parte del parque, que da el mar y es bellísimo. En un hotel que se inauguró en 1930. Estuve en varios salones porque estaba en el comité organizador de este evento. Todavía estoy con la credencial al cuello mientras te escribo. La mayor parte del tiempo estuve en un salón que no era un salón realmente, sino un cabaret. Muchos colores rojos y muchas mesas. Y las sillitas tenían un grabado de corazones muy lindo. En un momento determinado salimos afuera a merendar e hicieron un espectáculo muy bonito. Había una exhibición de nadadores longevos. El mayor de ellos, campeón en natación y con 94 años de edad. Si hubieras visto aquello, te habrías impresionado. Demostraron diferentes estilos, el calentamiento y la relajación. Luego, un grupo de adultos mayores con atuendos tradicionales bailaron la canción del Beni, que te canté subiendo por paseo en dirección a la Plaza de la Revolución. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo a las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo se baila en La Habana. Allí hablé con una pedagoga, Clarita Lig Long. Es una adulta mayor chinita, como lo sugiere su apellido. Ella vive en la Isla de la Juventud. Yo le dije que me gustaría mucho ir a la Isla de la Juventud porque nunca he ido allí y me llama mucho la atención. En un principio pensé en ir sola, pero ahora cuando llegué se lo conté a Ana María, una de las muchachas que trabaja conmigo a la cátedra y que estuvo con nosotras en el Martín, y me dijo que quería ir también. Claro, mi intención es también ir a colaborar y ver cómo la puedo ayudar con la cátedra del adulto mayor de la isla, revisar el programa, ver qué cosas se pueden mejorar, en fin, trabajar. Pero esa es parte de mi país y no me la quiero perder. Me dice Ana María que a ella le dan miedo los barcos, y yo le dije que a mí me daría más miedo un avión, que nunca me había subido en ninguno. Así que nos hemos puesto de acuerdo y vamos en barco y en avión. Vamos a ver si es posible. Todavía no le he llamado para consensuar finalmente este asunto. Clarita me contó que la Isla de la Juventud, antes del triunfo de la revolución Isla de Pinos, era una zona franca donde los ricos americanos llegaban con sus aviones privados y montaban cualquier tipo de negocio. Había mucha prostitución, y después de que triunfa la revolución, se llevaron a todas las prostitutas de ahí y cerraron todos los negocios. Pero lo que pasaba es que la isla casi no tenía población, porque era un lugar esencialmente turístico, es decir, de visitantes. Entonces tuvieron que poblar la isla y fueron llevando contingente de personas. Es un municipio muy envejecido por varias razones. Primero, por la época en que arribaron los contingentes y, en segundo lugar, por la inmigración de jóvenes y la inmigración de viejos familiares de los jóvenes. Me dicen que es un lugar con muchos edificios y con una fauna bonita, así que me da mucha curiosidad y alegría. También conversé mucho con la otra pedagoga, Ofelia, que es licenciada en Biología y, según la historia que me hizo, se, la ha, pasado, se ha pasado la vida estudiando. Ella estuvo en las minas de frío en el año 62 en la Sierra Maestra, como maestra de los formadores de maestros. Antes estuvo recibiendo una capacitación precisamente en el Hotel Nacional durante tres meses, becada en el Hotel Nacional. En los 70, una comida en el Hotel Nacional costaba 4 pesos cubanos. Increíble. A nosotros, los de la generación de la caída del campo socialista, como es mi caso, que nací en el 89, nos asombran estas historias. Ahora es barato si te cuesta 4 cooks una comida en el Hotel Nacional. Ya estoy empezando a pensar que una comida de ese precio es imposible. El lunes tengo una clase con los muchachos de pregrado en la universidad. Nosotras se supone que no debemos dar clases todavía porque somos adiestradas, pero nos invitan, por suerte para mí. Así que estoy muy contenta porque tú sabes que eso es lo que más me gusta hacer. Igual tengo que estudiar mucho este fin de semana para eso. Además, tengo que revisar los estudios de caso de adulto medio. Por suerte, nos lo dividimos y yo tengo como ocho solamente. No es tanto, aunque son un poco largos. Es importante poner la justificación de la nota. Mi fin de semana está muy cargado porque además tengo que limpiar y lavar. Sobre todo limpiar la casa, que si el churre pesara un poco más, ya hubiese abollado el piso. Y Armando cocina, pero yo soy la que movilizo las fuerzas para la limpieza. Él dice que la casa está cubierta con una saludable capa protectora de polvo. Imagínate, el martes estoy cuidando pruebas para el ingreso a la universidad, aquí mismo en el Vedado. En el pueblo, como alguno de nosotros lo llamamos. No sé si me queda algo por decirte, porque no quiero dejar de decirte nada. Pero siempre hay cosas que se nos escapan. Has hecho de mi vida una labor periodística donde siempre estoy atenta a los detalles para contártelos todos. Y después me entra la ansiedad del resto y resuelto de las palabras con las que ahora nos vestimos y cuidamos. Mis caricias son ahora mis palabras, igual que las tuyas para mí. Ahora recuerdo que quería pedirte fotos de tu casa y de tus perros, que los quiero conocer. También me gustaría ver a tu mamá. ¿Me contaste tanto de ella? ¿Te embullas a mandármelas? En otro correo te escribo los libros sin falta. Tengo ilusión de que tu amigo venga porque quiero regalarte algunas cosas que siempre van a ser pocas. Si no, ya veremos cómo hacemos, pero te tiene que llegar. Te quiero mucho. No sabes lo que daría por dormir de nuevo abrazada a tu pelo. Te cuento algunos pendientes para cuando nos veamos. Sentarnos en el malecón y ver el mar inmenso, empaparnos de él. Ver en el cine una película mientras te agarro de la mano y le hago cosquillas a tus dedos. Besarte la nariz, los ojos, el pelo, la espalda, la frente y muchas, pero muchas veces los labios. Dibujar florecitas en tu ombligo. Robarme tus lunares y con ellos inventar constelaciones. Morder una misma fruta. Preferiblemente un mango Morderte y arrancarte poco a poco los pedacitos Abrazarte por detrás, por delante y al revés Que me enseñes a bailar la zamba y la chacarera Escribirte canciones en la espalda Continuar los proyectos que nos unen Crear otros nuevos Desvestirnos de palabras y arroparnos de un silencio compartido Regalarte una flor que me encuentre en el camino Decirte que te quiero mucho mientras te agarro fuerte de las manos Sonreí, siempre acabo por llorar. Cuanto en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí. Toda mi amargura. querer como antes me ik wil hem aangesloten, ik wil hem Se mi corazón, hij que revivir las rosas de sola, quiere otra vez, porque tendrá que ser Compasión, y vuelve mi aguete, mucho más que ayer. Mucho más que ayer Vuelveme a querer Radio Nauta, comunitaria Comunicación popular Autogestiva comunitaria. Popular Alternativa. Alternativa Radio Nauta Comunicación Popular Sigamos con la música de los 50 de Cuba Parece, ¿no? Que decíamos que se había quedado En un momento histórico de la Cuba Falta la sonora matancera, ¿no? Ahí, ¿trajeron la sonora matancera? Ahí por ahí sonora matancera Fer, ¿qué era, qué era ese, ese texto, mezcla de crónica, costumbrista, actividades y mimos románticos que escuchamos? <risa> Esos son textos... digo, no está, no está tocado. Ese texto le, es un correo, uno de los tantos correos. Porque yo me sigo recibiendo correos y cartas eh, con varias personas. Joel, Paloma, eh, Sandra me han enviado desde Cuba, no han perdido oportunidad para mandarme libros, caracoles eh, y cosas así, muy bonitas, y este es una, un correo que en realidad es una, son cartas, de verdad porque mmm, no tienen la cuestión de la operatividad en la, en, la, en la tecnología cuando lo utilizan, por eso vos podés llamar por teléfono a alguien en Cuba yo hablé el viernes a Cuba y te da ocupado, ocupado, generalmente comparten los teléfonos, el vecino paga con vos Entonces vos te atiende el vecino y preguntás por alguien, te atiende el vecino, preguntás por alguien y te dice, vuelvo a marcar, y cortás y tenés que volver a llamar para que te atienda el otro. Y hablan, y hablan, y hablan. Y ellos te dicen, al cubano nos gusta hablar, a nosotros nos gusta hablar. Y hablan, son insoportables. <risa> ¿Cómo hablan? Y lo que escuchamos después del audio también es algo que que, que grabó la misma persona, eh, porque todo lo que tienen lo aprovechan de esa manera, no se les pierde nada. Y cualquiera en Cuba te dice, en Cuba, el cubano es muy, se la rebusca por eso no sé por ejemplo no harían un desastre si tuvieran por ejemplo tecnología herramientas tecnológicas no harían un desastre porque con lo poco que tienen eh, es increíble nada se tira nada se desperdicia y a todos se le busca hasta el último detalle para poder explotarlo es algo el método cubano el método cubano hay Ahí... Hay una forma de entrenamiento que se llama así el método cubano, que es hacen, hacen la gimnasia después de haber hecho la, el, el, el, digamos, el, el, lo que se hace, el, el arte o, lo, lo sé, el, o el deporte. Entonces se terminan destruidos, pero eso le da el plus para seguir y tener niveles en olimpiadas, son casi los mejores. Sí, y así, así te pasa: que te sacas la remera en la playa y te sentí una lombrí. <risa> <risa> Los bris, te querés meter en la bajo tierra. Bueno, eso también te demuestra que la militancia no solamente es trabajo, formación, actividades, también es amor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué significó ese? Uh -huh. No, vos sabés que me estaba pensando porque ahí, cuando dijimos la mujer es esclava, en realidad, si uno ve los cubanos y las cubanas la libertad sexual que tienen es maravilloso. De hecho, te vas a encontrar con cubanos y cubanas que soportan que sus parejas tengan otras relaciones y sin problema, y que te digan, para mí, estar con una sola persona es poco amplio. Entonces, <risa> claro. Y otra cosa que no existe... No, no, es muy raro, los cubanos cuando se separan siguen siendo buenos amigos. El cubano y la cubana se separan, y se siguen tratando. No tienen la telenovela de que el amor es drama, es llanto, es... No, lo te pasan por otro lado. Lo canalizan por el bolero. Por el bolero. <risa> Ahí también había, había una, parte de, una parte del texto en, lo, en la que hablaba sobre la prostitución en la isla de Pinos, ¿no? que también es uno, digamos, un, una de las cosas en le, que los eh, cubanos exiliados, los contrarrevolucionarios... Eh, se sirven para, para atacar digamos al, al, al sistema socialista que hay, en, que hay en Cuba la prostitución ha sido desterrada del, por el régimen cubano eh, no no porque de hecho eh, eh, existe lo que ocurre es que es lo que charlábamos que la tenés que buscar no, eh, te va a caer Y te va a caer si tenés cara de que no sos del lugar. Pero. Más orientada hacia el turismo, digamos. Es que en realidad, igual que la cocaína, si vos escuchás en Cuba a alguien que vos pasás por el lado y te dice cocaína, es porque no sos cubano. Y si te dice querés una muchacha o querés. No, o querés un travesti, es porque no sos cubano. El cubano no consume prostitución. Es un problema que es exógeno, es de afuera. El cubano no, no consume prostitución, no lo necesita, y así como hay mujeres también hay jineteros, pero no son cubanos los que fomentan la prostitución. Un cubano no va a pagarle a una cubana para hacer el amor. No va a pagarle. Sí va a piropearla hasta el hartazgo, porque con eso son bastante... son terribles. No puede ser celoso en Cuba. Eh, porque vos vas, en el y vos vas en el que le dicen la y vos vas viendo que a las mujeres le llenan el oído ¿no? y con flores y a veces con, con cardos también pero no, la cuestión de la prostitución hay como un fantasma que dicen en Cuba la prostitución y si uno, no hay más prostitución que en Argentina, eso lo puedo asegurar no hay más prostitución que en Argentina de hecho yo estuve 21 días en Cuba y una sola vez me pasó de que me ofrecieran y por eso te digo Tenés que ser turista y si no tenés que andar buscándolo. No, no te va a ocurrir. No te va a ocurrir. Cuando dijiste lo de celoso lo miraste a nuestro operador. ¿tenés? ¿Por qué? No, lo no, no, no, ¿Tenés, tenés dato que es celoso? No, porque le veo el orillo en los ojos que tiene. Ajá. Tiene ganas de ir, <risa> Tiene ganadillo. Vamos a pasar a un tema musical. desde el centro social cultural y político Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Bueno, seguimos por Radio Nauta FM 106.3. Recién escuchábamos Alma de Roca, Los Guaracheros del Oriente. Lindo tema parece una Celia Cruz Media más con on, menos onda, no sé no sé cómo describirlo fuera ayuda. todavía están de moda eso lo, lo, más, comerci lo, que, lo más comercial que salió de, fuera, de afuera digamos al exterior de la música cubana fue eh, lo, lo que hizo Ray Kuder con el Buena Vista Social Club uh -huh. yo me imagino que esa esa música se sigue escuchando poco y nada me imagino ¿no? sí ¿Por poco qué? y nada porque además porque hay y tanta música infinidad sí sí sí una de las características de Cuba y del pueblo cubano digamos es su musicalidad ¿no? sí sí porque además vos desde pequeño el el te ven tu por ejemplo una persona a los 30 años ya no puede estudiar música en Cuba, se considera que es viejo claro. ¿Y ¿por qué no despertaste antes en eso? vos desde que sos pequeño eh, el docente te va a ver y te va a ir en, te va a ir llevando si ves que vos tenés ¿no? que vos tenés dote o podés llegar a te va a ir llevando, igual que si sos pintor todo está muy ah, te detectan, es como el estado está en eso también Al, te, te desarrolla las capacidades casa de talentos sí, tremendo <risas> Vamos a la columna de Guille. Bueno, como tenemos problemas con el audio, tenemos un separador que no, no es el que se viene usando habitualmente. Pero les recuerdo que esta, este rinconcito se llama de, de, de fantasía o realidad. Y bueno, hay noticias que rozan entre lo fantástico y lo real. Por ejemplo, existió una radio sin transmisor ni micrófono. Se ha inventado una radio sin, sin transmisor ni micrófono. ¿Te imaginas una radio sin transmisor ni, ni micrófono, Fer? Es posible. Eh, conozco una radio en Malvina que se llama La Embarriada, <risa> que sigue teniendo entidad y existencia porque existen las personas sin, ser una, sin poder funcionar en este momento. ¿no? Lo otro es el famoso Radio Pasillo. Claro, bueno, es una cosa parecida. Una radio. Cuenta el periodista y guerrillero Ricardo Massetti en su libro Los que luchan y los que lloran que en tiempos de guerra revolucionaria en el año 58, entre los guerrilleros que estaban en la selva o en la sierra maestra eh, su forma de, de informarse sobre la situación general y los chismes era Radio Bemba que quería decir, según el libro también, Radio Labio, era una forma de correr rumores Muy rápido. Era como una viralización de Facebook. Bueno, esto es mejor, porque recorría toda la Cuba de, de oriente a, a occidente de forma más veloz que un medio de comunicación habitual. En el relato del libro dice tú no sabes qué chusmas son estos guajiros. Son capaces de correr por monte día y noche con tal de llevar un chisme nuevo. Contaba un guerrillero sobre su sistema de comunicación. O sea, el guerrillero que era integral, es también un comunicador nato porque esto servía para correr rumores operando directamente en la realidad política o para coordinar fechas de operaciones políticas imagínate, poder coordinar todos que tengan una información que lo que pasa era que es muy difícil de chequear la información, viste pero era un rumor entonces en tal día vamos a hacer la huelga por Radio Bemba se difuminaba era ha servido, ha servido a la causa revolucionaria Además, no solo los guerrilleros utilizan este medio, porque también los rumores de Fidel Muerto han sido y se han ido desarrollando sin ningún tipo de control. Cuba es un país pequeño y Radio Bemba recorría el país eh, más que los, que los medios masivos de comunicación. Hasta, ha, hasta incluso se ha corrido el rumor de que Macetti fue, eh, fue hermano del Che Guevara, digamos. Era, Imagínate, era un teléfono descompuesto que sumaba versiones y... Nada, podía ser de una mini, de una frase una super conspiración en potencia. Así que bueno, solo nos queda poner un nombre que sea pegadizo a nuestra forma de hacer correr la voz. Radio Pasillo puede ser una, Holguín. Sí, y bon es en, en sí. la jerga afro es, se refiere al, labio, al, al al que tiene labios prominentes. Ah, labio. Negro Bembón. Bon. Hay un poema de Guillén, ¿No? Hay poema ¿Cómo? No ¿Cómo, cómo? Sí. es un poema de Guillén. Hay un Se poema llama. de Guillén, ahora lo leo. Ah, ah bueno, ah, bueno. bueno me <risa> gustó, me gustó. Así que bueno, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor Se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer.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 Se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer, porque existe otro querer. Radionauta 106.3 Radionauta interviniendo en la ciudad sonora, cuando Radionauta suena a la ciudad, cambia Interpelamos, no interferimos Música por favor Negro Bembón ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen Negro Bembón? Si tiene la boca santa, Negro Bembón Bembom así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, negro, benbom, sin pega y con harina, negro, benbom. Majagua de drill blanco, negro, benbom. Zapato de dos tono, negro, benbom. Bembom así como eres, tienes de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Este es Nicolás Guillén, negro, Bembom. De un librito que se llama Motivos de Son. En donde... todo rima con On. Todo, todo, son muchos poemas eh, en donde Guillén recupera la manera de hablar del negro, eh, ¿no? Porque, no sé, qué porcentaje de negros hay en Cuba. Muchos. ¿Quién no es, ¿Quién negro? ¿Quién no es sí. negro? Sin embargo. yo soy un rubio, yo soy un blanco que es cubano y lo miran como si no fuera cubano. Sin embargo, todavía no, no estaba esto tan fuerte, ¿no? Fíjate, este, este libro es de la década del 20 Motivos de son. Eh, no había una idea de lo cubano como lo negro en ese momento y Nicolás Guillén empieza a recuperar esto, ¿no? eh, la idea de, de lo negro como un valor positivo de lo negro como, como algo identitario de Cuba eh, que después en, en su libro que le sigue, que es Zongoro Cozongo empieza, empieza a aparecer la idea de lo mestizo también, ¿no? pero este, este libro que es de la década del 20 empieza a recuperar esta, esta manera de hablar, esta manera de andar Del negro, como algo identitario de Cuba, que hacía de la Cuba y, como bueno, y esa musicalidad que también estaba en el ambiente y estaba en todo. Recupera el son cubano eh, como, como algo netamente cubano, ¿no? pensando la nacionalidad cubana. O sea, Guillén eh, también estuvo metido en cuestiones de Estado. ¿no? Y pensó, Fue funcionario. Fue funcionario. candidato a al alcalde ya se llama así a, lo, a, lo, a, los, a los intendentes exacto ¿no? y bueno en esta construcción de la nacionalidad cubana candidato es a, es al, al del lugar donde nació que fue Camagüey ¿no? y otra de las es otra de las características digamos del, de, de los cubanos su inmensa literatura no, no solamente digamos en, en la poesía de Nicolás Guillén sino también en Alejo Carpentier uh -huh. que fue, adhirió a la, a la Revolución Cubana, apoyó la Revolución de, de 1959. ¿Mm? Otro, Guillermo Cabrera Infante, que en un principio apoyó la Revolución y después se exilió siendo funcionario diplomático de Cuba. Otro, Reinaldo Arenas, que fue, digamos, contrario a la, a la Revolución fue opositor a la revolución, eh, vivió un tiempo en Cuba, digamos, donde tuvo una existencia bastante problemática, no solamente debido a su literatura que no era afín a la revolución, sino también a su condición sexual, ¿no? Y después se exilió en Nueva York, donde se suicidó. Y está, bueno, Martí, ¿no? Digamos, una síntesis del intelectual revolucionario. Eh, son los grandes escritores cubanos, sin olvidarnos de José Lezama Lima y su obra Paradiso, que es una obra emblemática de la literatura latinoamericana. Vamos a escuchar música y continuamos. me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas sutil llegaste a mí Como la tentación, llenando de inquietud, mi corazón, yo no concebía cómo se quería. te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, por qué no me enseñaste cómo se vive. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive sin ti? Radionauta Autogestiva Alternativa Comunitaria, comunicación popular Radio Nauta 106.3 Transmitiendo desde el Centro, desde el centro social, social, Cultural y, y político, político Olga Vázquez Hay un lugar en Cuba que se llama Boca de Jaruco que queda en el departamento de Santa Cruz. Ahí están los niños de Chernobyl, está el barrio chino y hay una casita muy pequeña, a orilla de un barranco con un césped muy verde que es la casita del primer embajador de la revolución. A esa casita me invitaban a ir y nos pasábamos ahí largas tardes, noches una casita que quiso ser comprada por Silvio Rodríguez entre oportunidades y no se la vendieron. Y estando dentro de esa casita, yo miraba por la ventana y pensaba qué bárbaro pensar que Silvio Rodríguez quiso comprar esta casita y no se la vendieron. <ríe> y y, y Bosca de Jaruco se llama porque es el río Jaruco que se junta con el mar Caribe. Eh, es un lugar, bueno... Eh, está lejos de Cuba y tiene esas cosas por ejemplo, en Cuba podés, cuando uno se va de las playas turísticas encuentra como en la Isla del Sol en Bolivia, que encuentra cerdos en Cuba encuentra chivos en la playa, es genial y a partir de ahí salió este poema que no tiene título y va para Anabela En las aguas del río Jaruco parió un niño, con un pájaro en la mano, huérfano de maldad. solo entonces pude decir que era un hombre. Aquella tarde en que el día amarraba el reloj con su pelo de arena y por tan claro fue enteramente de luna. A orillas del río Jaruco, donde los árboles lamen con la punta de sus ramas la sal, que oxida nuestras juventudes en el fondo del mar. Un hombre de verde y barba, apellidado Guevara, con su pico color remolacha, y a orillas del azúcar, ablandaba el sol y brotó de una catarata cola, de una ca caracola de agua para poner la teta izquierda de su planeta rojo en la boca de aquel animalito parido en las aguas del río Jaruco. Y era el pecho del atardecer entero envolviendo su estómago que cubría su espalda con una estrella de plumas en sus puntas como pestañas en un cielo de terciopelo donde parpadeaba una bandera de canciones y por su espalda caminaban los cangrejos que cuelgan de las ramas que rasgan las aguas del río dulce de Jaruco, donde el mar vierte sus babas de olvido en espumas de silencio, hacia un ombligo cuna repleta de frutas que aroman y ruedan hacia sus calles sirvientes, hasta sus casas de palmas abiertas de platos en mano, de almohadas rellenas de zapatos viejos y nuevos caminos para el sacrificio del sueño, donde los pueblos lloraron risas pues una calecita de barbudos sembró sus árboles regados con sangre para que fuera posible respirar historia. Y el niño pudo ser mujer cuando, como hombre, fui capaz de parirme a mí misma, de barba arrancada a la hierba, crecida sobre el cuero de la orilla que daba a comer a los chivos, peinados por el viento de los barrancos allá en Jaruco. Fui mujer de fusil entre las piernas. Bajo un techo de besos de arroz y frijoles, o apenas de harina confundida con la arena de los cuerpos, justo en el momento en que un libro escribe sus propias páginas sobre la falda de una canción atardecida y, a lo lejos, laten montes de trajes verde-oliva, de donde fue desterrado un aserradero de asesinos heredados, cuando la tierra desenfundó de su estuche de piel recubierta de flores un cañón de tinta que disparaba muertos al atardecer en silencio, la soledad de un país desnudo a quien sus hermanos dejaron abandonado en el dolor de la elección, sin más que un espejo en la mano izquierda para mirarse el rostro a solas. El mar peina hoy a un niño que es un país pequeño que duele de emoción. Desde apenas ayer, primero de enero del 59, estábamos allí este hombre con su niño prendido de su pecho de mujer que de tan rojo parecía decir pronto atardece aquí en Jaruco. Pero el tiempo no pasa, y el día por tan claro enteramente de luna amarraba a un hombre que era una mujer que era un niño por siempre a su reloj de historia con su pelo de arena que enreda las manos. Y bañaron los pies en la boca de Jaruco para hundirse en el barro del fondo de un río salado de mar. Y sin ser primero de enero fueron un año nuevo, como aquel del 59, cuando una marea de barbudo fundó el futuro. Fue una tarde en que la noche quedaba al otro extremo de la orilla. Luego de saltar del puente hacia el agua que arrastra el sol, allí respira un río en un pequeño país, y un hombre, una mujer y un niño prendido de su pecho, que de tan rojo parecía decir pronto atardece, donde la ternura torce al hombre en mar y a la mujer en río, en boca de Jaruco, donde para ser hombre tuve que parir un niño que se paró en los pies del 59 cuando se fundó el futuro. Se me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. y a mi sombra pregunto y si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir, me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos. Me hacen daño tus labios que saben fingir y a mi sombra para culto, y esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán mentir. Radionauta 106.3 Radionauta 106.3 Respirando en el aire de una ciudad sonora Radionauta 106.3 Aprendiendo a respirar el aire radiofónico Radionauta 106.3 Son las 10 menos 20 de la noche y continuamos con De Soledad y Rabia. Estamos acá con Guille, con Fer Rodríguez, Fer Ronconi y el que les habla... Holguín, Eduardo. ...tratando de comprender la actualidad de los procesos sociales y políticos en Cuba. Estábamos hablando un poco de literatura... ¿Leíste un poema que es de tu autoría, Fer? ¿Sí o no? Lamentablemente, lamentablemente leído, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, generalmente te digo, para que te quedes tranquilo, yo hasta ahora no he escuchado ningún poeta que sepa recitar lo que escribe, así que, bueno, quedate tranquilo. <risa> bueno, la interpreta... a la el, fila. El tema, el, digamos, lo principal es la, la, la calidad de lo, la calidad de la, de la poesía, de lo que escribí, la temática, el fondo, el que sepa o no recitarlo. Yo creo que los que mejor recitan eh, poesía son por ahí lo, los actores de teatro, ¿no? Sí. Uh -huh. Tiene que sí. tener algún tipo de formación, de medio radial, medio de locución o medio así de teatral. Pero es interpretación pura de la palabra que, que sí. ya está muerta. También es cierto que uno no escribe para uno y cuesta después de reconocerse Total. en el silencio. Es un ¿Sí? acto de silencio el de la creación. Yo el que o no me voy a poner a eh, hablar de eso, pero es como que uno está solo. Después de golpe, escucharse a mí me... Yo te digo actores porque... Digamos, personalmente, los que me, me han gustado cómo, cómo recitan son Alcón, por ejemplo, y hay otro actor, Jorge Marralle que recita bastante bien, uh -huh. bastante bien poesía, y que incluso han grabado, han grabado discos con, con poesías emblemáticas de la literatura latinoamericana. Fer, nos quedan 20 minutos como para, como para hacer un, re, un remate de... De, del análisis sobre los nuevos tiempos de la, de la Revolución Cubana. Vos que has sí. estado allá, ¿qué, ¿qué perspectivas le ves a la continuidad sí. del proceso revolucionario? Digamos? ¿Existe el, el riesgo? De hecho, parece que hay una apertura no solo política, sino económica. ¿Qué riesgo crees que implica para el proceso revolucionario cubano? Eh, que buena pregunta la de Eduardo Alguín eh, son riesgos yo creo que igualmente si se cometen se cometen a sabiendas de que, de que pueden ser sostenidas de hecho es, es interesante hablar a veces con cubanos en la calle o en su casa y escuchar que te digan muchos se creen que cuando nosotros nos quejamos de de la revolución y del gobierno, que estamos queriendo que vengan los gusanos de Miami, pero que, a, que, a, que no van a entrar. Te dicen aquí no van a entrar, aquí no van a entrar. Que de hecho, si existiera consenso, eso ya se hubiera producido. ¿No? Hay algo ahí que, que es que lo que exigen es socialismo, uno puede decir del siglo XXI, otro socialismo, lógicamente. Que no sea ese que está. En boca de muchos cubanos, que, que ha fracasado. Que ha fracasado porque no es que sea verticalista. No es que sea verticalista. Pero hay. hay tengo acá un, algo que, que me dieron en la Martin Luther King antes de, eh, dos días antes de salir para acá. Que fui a visitar a Ronnie, que era el muchacho que ocupaba el mismo lugar que lo ocupa Nicolás, eh, con su consola y su computadora. Y él me contaba cosas maravillosas, como por ejemplo, que uno después lo empieza a ver. que por, En Cuba no, no puede haber un niño en la calle en horario escolar. Y cuando se dice no puede haber un niño en la calle es que no lo va a ver. No es que es una palabra escrita. No, no lo va a ver. Porque un niño en la calle es inmediatamente pillado, le dicen, y se lo llevan a la madre, le cobran una multa o al padre, a la segunda vez le duplican la multa y la tercera vez va directamente preso el tutor. Y es así. Por eso es que uno, cuando, cuando está con los cubanos, es como que parece que están todos criados más o menos en la misma casa. Son, sí, parece algo. Son todos como de la misma teta. Bueno, hay que, que dicen que este estado es una teta. Y es da, da, da, da. Y a veces no recibe, ¿no? Y hay un documento que, que me entregó Ronnie que, que se llama Cuba soñada, Cuba posible, Cuba futura. Propuestas para nuestro porvenir inmediato. Y que contiene 23 puntos que apuntan a transformaciones vitales del acontecer político, económico y social del país. Yo voy a leer algunos, porque esto son, es un documento que vendría a ser como una propuesta para ser entregada, y que es entregada, a las autoridades, y al Congreso, y al mismo Raúl Castro. Y que son 23 puntos, que es una, como una constitución muy precaria, pero elaborada en círculos intelectuales de debate y organizaciones sociales. Algunos de ellos eh, casualmente son pensados como herramientas, es algo que hay que saber cuándo utilizarlo, no es, algo, no es una receta, ¿no? Son más bien herramientas. El primero, garantizar el disfrute de derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos. El segundo, implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equitativamente de esos derechos y para empoderar a los sectores desfavorecidos. ¿Qué está diciendo? Que hay, factores que hay sectores desfavorecidos. Asegurar el derecho a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia de la gestión pública y el acceso masivo y participativo, y participativo a Internet. Garantizar la multiplicidad social y política de la nación, el derecho a escoger diversas formas para autoorganizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión pública. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones existentes en Cuba puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades y autoorganizarse en comunidades con personalidad jurídica propia. Procurar la mayor autonomía posible del desempeño en las instancias locales, entendidas como espacios comunitarios, con recursos y capacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del protagonismo solidario y la soberanía ciudadana. Instaurar mecanismos de control mutuo entre las diversas funciones públicas, separar las funciones legislativas, ejecutivas, judicial y electoral, así como perfilar la cooperación que existe existir entre las mismas. Elegir todos los cargos públicos representativos por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y competitivas entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular y establecer límites de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a ser ejercidos por una misma persona. Hacer efectiva la rendición de cuenta periódica pública e interactiva de todos los funcionarios públicos. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito en todos los ámbitos y dimensiones. Mantener como derecho el acceso universal y gratuito a la salud, mediante diversas formas sociales de organización, así como lograr una remuneración justa que esté a la altura de tal desempeño profesional. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y una participación activa de todos sus actores. Asegurar vidas eficaces para garantizar la participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida del país esos son algunos de los eso sería como lo final, una apertura política o sea, volver a a distribuir el poder o descentralizarlo de alguna forma como para que se distribuya en una cuestión del voto, puede ser una en una cuestión más participativa también pero sobre todo se busca, me parece, romper eh, de alguna forma la estructura sólida que ya ha quedado quilosada, ¿no? Sí, la estructura piramidal la sí. fidel dependencia A mí se me ocurre, eh, yo creo que ha habido formación de, de, de cuadros políticos importantes durante el proceso cubano. Pasa de que, digamos, el, el, el carisma extraordinario y, y, la, y la dimensión simbólica e intelectual de, de Fidel Castro, yo creo que los, los ha minimizado. ¿no? Yo no creo que no sea un déficit de, del proceso cubano la, la, la formación de la formación de, de cuadros de alternancia política. Pero bueno, Fidel, digamos, ya está en el ocaso de su vida. La pregunta sería, ¿qué pasaría si en este escenario, en este escenario, cuando todavía digamos, no, se ha resuelto, no se ha resuelto básicamente. básicamente un nuevo programa o, sea, el, o el nuevo programa está en transición Cuba se queda sin Fidel ¿No? Yo, no, yo no creo que sea te vuelvo a repetir una carencia el, el tema de la formación de cuadros creo que hay cuadros políticos muy importantes en, en Cuba lo que pasa que no solamente en Cuba sino en cualquier país del mundo con un liderazgo como el de Fidel yo creo que quedan bastante opacados ¿no? por, por la figura. Fidel, uh -huh. eh, eh, creo que es el último, el, el último símbolo político que existe en, en, nuestra, en nuestras épocas, sobre todo considerando digamos, la, las revoluciones actuales tan descafeinadas, tan falta de épica, uh -huh. ¿no? Igual yo no sé si por ahí mi, mir mi mirada es de, de, cierta, de cierta añoranza, de cierta melancolía, por eso es que quise abrir el programa con Habáname con de, de Varela. Capaz que mi mirada es demasiado melancólica, ¿no? Y, y por ahí, capaz, poco realista. Sí, sí. pero no, no son melancólicos los jóvenes. De hecho, los viejos depositan en los jóvenes y los jóvenes depositan en el legado que tiene que es la educación. De hecho, tienen una educación muy bancaria. Reniegan de eso y hay algo por donde creen que puede llegar a salir la nueva vía para una renovación de la y es la educación, no es otra. Es la formación. Bueno, y creo que estamos de acuerdo que sí. uno, debe ser uno de los medios. Es cultural. Básicos. Sí, siendo cultural. Las armas fue en ese momento. En este momento, lo que vos decías de, de Fidel como opacando, digamos, para mí, más que opacando, también es una concentración de poder, digamos, de, de más que de, de discusión o de, o de poder tener lugares en, estratégicos del Estado, sino es una concentración de poder de tomar la decisión, más allá de que uno considere que puede ser dentro de Cuba el hombre más sabio, Fidel, más, más sabio de Latinoamérica quizás también, en cuanto a todos los conocimientos, no solo políticos, sino sociales, todo. Eh, esa, esa ausencia de Fidel eh, puede llegar a ser, de alguna forma, bien, quizás, a la, a la revolución, eh, mostrando esos cuadros que vos decís que están opacados. Puede que se redistribuya el poder, digamos, de tal manera que sea eh, más equilibrado, más... Ah, yo, yo, supongo, yo supongo que sí, yo supongo que sí, pero el, el temor, digamos, es después de toda gran pérdida, la elaboración de un duelo, y, y pasa no solamente digamos en, en, en los procesos políticos, es, es complicado, es un proceso complicado, ¿no? De cómo un país puede llegar a elaborar el gran duelo de la pérdida de, de, de su líder histórico. ¿se murió papá? ¿qué hacemos ahora? Claro, totalmente. no, bueno, la vida sigue nadie no tampoco es eh, indudablemente que sí indispensable, claro. sí. aparte los cubanos tienen, tienen de todo tienen, como un recurso humano tienen... hay mucha gente mucha gente le, da, le damos a Fer para que lea un poema de Lesama Lima y nos, está, y nos vamos despidiendo con música bueno vamos a, a ponerle un micrófono ¿Cuál eres Edu? Son diurno. Son diurno. Bueno. Son diurno. Ahora que ya tu calidad es ardiente y dura, como el órgano que se rodea de un fuego, húmedo y redondo hasta el amanecer, y hasta un ancho volumen de fuego respetado, ahora que tu voz no es la inoportuna caricia que presume o desordena la fijeza de un estío, reclinado en la hoja breve y difícil, o en un sueño que la memoria feliz combaba exactamente en sus recuerdos, en sus últimas playas desoídas. ¿Dónde está lo que tu mano prevenía y tu respiración aconsejaba? Huida en sus desdenes calcinados, son ya otra concha, otra palabra de difícil sombra, una oscuridad suave, pervierte aquella luna prolongada en sesgo de la gaviota y de la línea errante. Ya en tus oídos y en sus golpes duros, golpea de nuevo una larga playa que va a sus recuerdos y a la feliz cita de Apolo y la memoria mustia. Una memoria que enconaba el fuego y respetaba el festón de las hojas al nombrarlas el discurso del fuego acariciado. Thank you. 106.3 Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío Nos heló hasta los tuétanos Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla Voz colectiva entre tanto ruido Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Ahí está Guille con su gato. Fer ya se puso la bufanda. Les agradecemos muchísimo haber estado esta noche con nosotros. ¿Les gustó hablar de Cuba? ¿Les gustó? Sí. ¿Nos gustó? Sí. A vos sí, a vos te gusta hablar como los cubanos. Y vivirla. Es linda para vivirla, para hablarla, pero qué linda. Sí, lo percibimos, lo percibimos. Que te gustó vivirla. Ronconi, ¿usted hizo playa en Cuba? Sí ¿Y yo? No, no, no tengo el, Todavía el agrado de conocer la isla Ah, ahora va a ir Cuando yo vuelva ahora este va a ir, va a ir a Ha sido muy interesante Porque hemos cambiado el esquema De la teoría por la práctica Cosa muy importante Muy importante ¿Eh? <risa> Será entonces hasta el próximo lunes chao, Sí, chao. gracias gente Nos vamos con una canción De Paloma, dedicada a Paloma A Julia, a mamá A los chicos de Malvina Bien, Gracias, gente. nos vemos Amor Yo sé que quieres Llevarte Mi ilusión Amor Yo sé que puedes También Llevarte